La pasada semana se presentó la programación cultural del Gran Teatro, que volverá a abrir sus puertas tras este periodo estival para acoger espectáculos con artistas aclamados por el público y también por la crítica, como Juan Echanove, Blanca Portillo o Imanol Arias. Y El Joglars volverán al teatro para presentar su último trabajo, que salga Aristófanes. En cuanto a las actuaciones musicales, pues se han programado la de la Ilicitana Alba Reche ...la del consorcio y para abril ...y para el mes de abril... ...la del cantautor Rufus Rage. ...precisamente en la rueda de prensa... ...que la pasada semana dio el programador cultural... ...y la concejal de cultura... ...pues destacaron a este cantautor... ...y por eso hoy queremos tener... ...a Julián Saez con nosotros... ...al programador cultural, buenos días Julián... Hola, buenos días Romari... Bueno, has contado de este cantautor... ...que vendrá en abril... ...que actúa en los mejores escenarios del mundo. Sí, es, es la verdad que ha sido una suerte el poder, bueno, pues eh, contar con él. Siempre hay, digamos, líneas abiertas en la gestión cultural, eh, por lo menos por mi parte, pues con artistas que a priori son inaccesibles para nosotros, ¿no? ...pero bueno, a veces se pueden dar las circunstancias... ...y como más de una vez ha ocurrido... ...pues lo seguimos intentando ¿no?... ...y en este caso pues todo parece indicar... ...que la nueva gira mundial de este intérprete... ...un intérprete muy aclamado en, en todo el mundo... ...es eh, bueno, muy popular, muy conocido... ...sobre todo por las... Eh, ...digamos toda la batalla eh, mediática que ha tenido... ...o que tuvo durante bastante tiempo... ...frente a, a Donald Trump en Estados Unidos... Y luego es un luchador de bueno de todo el, el tema LGTBI y, y bueno y a, pero por encima de, de todo eso que es digamos la parte más popular, eh, llamémoslo así. Eh, lo, lo cierto es que Rufus Wainwright es un, es un artista enorme, un virtuoso del piano, un gran, grandísimo cantante, admirado por gente como George Michael y como otros muchos que dijeron de él pues realmente palabras muy, muy elogiosas. Efectivamente, es un, un artista que suele ser habitual de... ...de espacios, eh, pues como el Metropolitan de Nueva York... ...como el Covent Garden de Londres... ...el Teatro Real en España o el Liceo... ...y, pero bueno, es un artista que al mismo tiempo... ...también le gusta de vez en cuando permitirse... ...pues acercarse a, a un público que también le sigue... ...y que a lo mejor está pues en algunas poblaciones que siendo importantes pues no son capitales de, de países, ¿no? Y bueno, pues nosotros vamos a aprovechar esta coyuntura y para el mes de abril hemos querido adelantarlo, eh, todavía no lo ha anunciado el artista, lo va a anunciar eh, el, seguramente a lo largo de, de esta semana y, eh, en la que estamos y, y bueno, eh, lo cierto es que estamos encantados de, de poder tener una primer, un, un artista de primer nivel mundial claro sí, y Además suena así sí. Pues el Rufus y lo has conseguido tú, eh, Julián. Llevas años programando eh, grandes actuaciones en el gran teatro. Supongo que lo has intentado con todos. Vamos a hacer una lista. Has sí. conseguido unos y otros no. Rosalía. Sí. ¿Has podido ponerte en contacto con ella? Pues, eh, Rosalía, te puedo contar la anécdota, ¿no? Y es... Eh, tuvimos un, un acercamiento y prácticamente teníamos una fecha cerrada para venir al Gran Teatro en sus inicios, porque yo vi que esta chica iba, iba a funcionar bien... Y cuando lo teníamos cerrado, pues el boom suyo ha sido tan espectacular que, claro, los teatros se le quedaron pequeños y apenas hizo ningún teatro. O sea, pasó directamente a espacios muchísimo más grandes porque sus, eh, su oficina vio que las posibilidades de ganar dinero eran mucho mayores que vendérselo a un teatro o ir a un teatro donde el aforo es muy pequeño y donde la recaudación se iba a quedar corta y pero sí sí que la tuvimos ¿eh? la tuvimos eh, y recuerdo que era para la primavera de bueno de hace ya unos años cuando ella iba em, emerg estaba emergiendo vamos fíjate mm, cuando mm. todavía no estaba despechada exactamente y ya puestos con los grandes Consiguiste en tus años anteriores poder contactar con alguien de Queen? Pues eh, es una línea que está abierta aún. ¿no? La, yo soy muy paciente en esto de, de contactar con los artistas. Eh, entonces eh, a raíz de poder contar, eh, bueno, de poder traer al gran teatro delche de a una figura de como Rick Wakeman, eh, considerado el mejor tecladista de la historia del rock. Pues después de tirarme un año y medio de conversaciones con él, eh, utilizando a mi hija para que hiciera de traductora de inglés, porque su inglés <risa> es muy bueno, pero, pero es muy malo. Pero ya has aprendido, ¿no, Julián? Poco, eh, he aprendido poco. Eh, <risa> insuficiente para tener una conversación con un señor de esta naturaleza. Pero bueno, después de un año y medio, a través de él pude llegar a otras figuras como John Anderson, que era compañero suyo en la banda Yes, una de las grandes las grandes míticas bandas de, de rock progresivo. Y bueno, es una línea que está abierta con John Anderson y otra que se abría también porque tiene una gran relación con él es eh, Brian May, el guitarrista bueno eh, y compositor junto a Freddie Mercury de Queen, de los de muchos de los mejores temas de Queen. no Y bueno, ahí seguimos intentándolo, pero es difícil, muy difícil. Ay, me imagino en el Gran Teatro esta música. Julián, si lo hubieras conseguido, ¿eh? te, vaya, hubieran hecho, te hubieran hecho ya una calle un, o, o, bueno. o te hubieran puesto una plaza aquí en el <ríe> No, es, siempre Pero, son retos que uno se va, se va marcando y que a veces salen y bueno, otras veces no. Y ya que solo te han dejado el Gran Teatro tan limitado, ¿has intentado los rolling? A sus, ...a sus satánicas majestades... ...porque bueno, llevan 60 años... ¿eh? Sí. Sí. ...bueno, eh, quiero decirte que no es... Eh, ...hombre, no es fácil... Eh, ...no es fácil, pero tengo afortunadamente... ...puedo decir que tengo los las relaciones suficientes... ...como para poder contactar con los Rolling Stones... ...el problema no es tanto que puedas contactar... ...sino que se den las circunstancias... ...nosotros tenemos en Elche la posibilidad de un estadio... ...que es el Estadio de Martínez Valero... ...para albergar este tipo de conciertos... Y se tienen que dar las circun varias circunstancias para que eso sea posible. Una, pues que, que haya un interés y una voluntad desde el propio ayuntamiento por conseguir ese artista. Punto primero. Segundo, Uy, que, por donde hemos topado los políticos, se, ¿no? De claro. turno. Segundo, que eh, el estadio esté disponible en las fechas en que se vaya a hacer esa gira. Porque todo esto no se decide en nuestro país, sino que se decide en Londres, normalmente en Nueva York. Y entonces, eh, bueno, las giras se montan, a nivel, son giras a nivel mundial, entonces eh, tú tienes que, que, bueno, lógicamente lanzar esa oferta y, y, y luego hay dos maneras, una es comprar, comprar es muy caro, pero se puede hacer, ¿eh? es una posibilidad siempre que tengas todo, y la segunda posibilidad es que vengan, como hicimos por ejemplo con Alejandro Sanz, que fue una gira mundial, ha venido en otras ocasiones, pero era gira nacional, es más fácil que una gira nacional, pero con una gira mundial como fue la última vez es muy complicado. Y con ¿no? Alejandro Sanz es más fácil porque hay amistad, eh, claro, eh. Sí, es más fácil porque claro no bueno Julián eh, la entrevista se puede eternizar y solo tengo sí. diez minutos, así ah, que bueno. tenemos que poner el punto final con una pregunta ¿Estás satisfecho con tu trabajo? Sí, sí, sí, estoy contento, sí, yo yo disfruto mucho con, porque bueno, con los artistas y con la gente que envuelve esto, pues yo me siento cómodo, ¿no? No, no tengo problema, la verdad es que encuentro muchas facilidades, también es verdad que son años de, de, de relación con, con muchos de los artistas y eso pues genera una confianza y una credibilidad que ayuda a, a hacer mejor el trabajo, ¿no? Pero sí, yo estoy, estoy contento en general, no, no solamente de estas cosas que hemos hablado, de las, digamos, las que son más no, claro, de tu trabajo. Y más importantes, pero hay otras más pequeñitas. Eh, no, y hay algo también muy importante, ¿estás satisfecho con el gran teatro que te han dejado? Bueno, el gran teatro tiene las condiciones que tiene, eh, tiene un aforo limitado, ahora mismo vamos hemos hecho un pequeño arreglo que supongo que en breve se presentará y se contará que bueno, va a permitir que los palcos de paraíso, y te lo adelanto aquí a tus oyentes, pues se han podido arreglar y van a estar en condiciones para la próxima temporada. Eso va a permitir pues un poquito más de aforo, que siempre viene bien. El Gran Teatro es un sitio muy cómodo, a la gente le encanta, todo el mundo que viene se va maravillado de, del encanto que tiene el teatro, de lo bien que se trabaja. Y, y bueno, el aforo es el que tiene. Es decir, claro, si tuviésemos más aforo, pues lógicamente tendríamos acceso quizá a, con más facilidad a artistas. A bueno, artistas. Julián, te han, yo creo que te han escuchado y están sí. proyectando o quieren proyectar, el alcalde lo anunció en su debate, ese segundo Palacio de las Artes Escénicas. Ojalá también tenga más aforo. Yo te dedico esta canción porque estamos satisfechos de tu trabajo.